Berriozar y Ratia, Sintonía 100.8 FM Jueves 3 de diciembre del 2020 20 horas 3 minutos, 8-3 minutos de la tarde Y aquí comienza una semana más el programa Euskal Musical Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria Durante estos próximos 60 minutos Hasta el punto de las 21 horas Hasta el punto de las 9 de la noche Programa de Euskal Música que también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, la misma franja horaria de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde, en el mismo día de 100.8 Berriozar y Retia, pero eso sí en redifusión, en repetición. Y ya sabes que este programa y todos los programas de Euskal Música los puedes escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga. En las redes sociales que tenemos tanto en Facebook como en Twitter Además en Facebook y en Twitter Le damos a conocer las noticias más destacadas de la semana Temas musicales y videoclips Todo en facebook.com barra euskalmusica berriozari radia Y en twitter.com barra euskalmusicafm Además tenemos una página en Instagram donde podrás ver donde podrás eh, visualizar las fotos eh, con los grupos o solistas que pasan por aquí por ir música, a presentar sus trabajos discográficos. Por cierto, si eres un grupo, si eres un solista y quieres dar a conocer tu trabajo discográfico, ya sabes lo que tienes que hacer, nos mandas un WhatsApp al 628 514-628-628-514-628 514628, Y nosotros nos pondremos en contacto contigo Para que pases por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Por el 100.8 de la FM para presentarlos Y si quieres escuchar algún tema del recuerdo O algún tema que te guste Ya sabes, nos mandas un whatsapp la WhatsApp de Euskal Música, 628-514628. Edición de jueves 3 de diciembre en directo, edición de fin de semana, sábado 5, domingo 6 de diciembre, en difusión en repetición. Hoy, entre otros, sonarán culto cultivo a Kaiju o, por ejemplo, el nuevo trabajo de Pleura, el álbum Bakar Il Ketan. Así que, si os parece, arrancamos esta nueva edición de Uskal Música, la primera edición del mes de diciembre, y lo vamos a hacer con la formación a -1. lo vamos a hacer con su nuevo trabajo de estudio, Basenbein, y con dos de los temas espanyak sutan i saldun belts bakartia. Aguian, berando egia, llega tu gara. Eus ezinak direndo nioan zera egidazu kantua Zutan bero bagina bezala eta indarrez abestu za miña riqueza mi cantar de santipenques obreza de debe guiar ira sendida gauchita si heviscarre a mi descue marrazundi tueste nuevo sumir amallera tu Escucha genitu noe que mi incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Agoan, el álbum Basenbein, ahí estaban sonando los temas España, Xutan y Saldún, belts Bacartia y ahora nos somos con la formación Culto Cultivo, un grupo de rap riggi vasco de Irún, nacido en 2010 de la mano de P.E.K.A, Samu, Seta y Aymar Culto Cultivo ha editado 5 trabajos 7 días en el 2010 Ahora Nunca en el 2013 La Maceta en el 2016 La Esencia en el 2018 y XN 2020. Han realizado colaboraciones estatales con Internacionales Garolo y Carelo LDN. Son de Green Valley, uno de los grupos que más suenan en el panorama rigi estatal. Ahora lo dicho, regresan con este nuevo trabajo. Anteriormente editaron en 2019 la... Buena acogida que tuvo ese disco La Esencia, el nivel de los conciertos se disparó y fueron cartel de los mejores festivales y fiestas del país Lo dicho, ahora en 2020 regresan con este álbum X y de él te vamos a extraer los temas Así es la vida y sin ley Ellos desde Irún, Culto Cultivo Música ya estás en otra movida el tiempo a veces no te cierra las heridas de tanta carga nuestra espalda está curttida vida perdida si es la vida ha salido ya estás en otra movida el tiempo a veces no te cierran las heridas de tanta carga nuestra espalda está curttida vida perdida si es la vida ah, ya es la vida así es la vida ah, ya es la vida Así es la vida, de abajo arriba De cara siempre a lo que venga, culto no se pira Eso me inspira, hemos perdido Pasta con alguna gira, hemos ganado Amigos y también amigas, Dios os bendiga A mamá también por llenarme Siempre la barriga, porque siempre me ha cuidado Y hoy me cuida, aunque no lo pida Y tú aunque no lo digas, besa los cultos En festivales, toda arrepentida Y dices mentiras, ponsela a la gente Que le guste escuchar mierda de verdad Porque si no luego no vale de nada Intenta entender todo lo que digo Si lo captas es una calamidad, si no, no vale de nada. Llámame mañana si se me sube la fama. Me apoyo sin condón el panorama. Aquí no hay mujeres desnudas son dinero encima de una cama. Hay un cuarto de pensión con olor a marihuana. Sin coche de alta ama. Van en furgoneta. Hay niños y padres con nuestra camiseta. Somos como la palabra muda de esa gente luchadora que chilló y ahora ya se le respeta. Siempre están detrás. Gracias de verdad por darnos calor y confiar en esto. Gracias. Ver la felicidad y ver tanta humildad. Las caras de La gente de este público son magia. Soy un adicto, fumo y te olvido. Si siendo estricto es como he crecido. Pienso y existo y no estoy perdido. Somos los mismos, nunca nos fuimos. Este es el ritmo, ya lo sentimos. Ponlo en el bloque que reviente para los vecinos. Trabajando y produciendo como chinos. Ya casi 10 años como grupo no se avalan y aquí sigo. Orgullo de mi familia y amigos. Así es mi vida. Hola amigos, ¿qué pasa Troncos? como vamos? Oigan, veo que la peña está creciendo, tío. No, yo vi esa foto y me acordé cuando andábamos ahí improvisando en el local. Espero que todos estén bien. Yo pues acá en Bogotá como siempre y ánimo muchachos como siempre, sigan adelante.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 Si así es la vida, le doy la vuelta, preguntas y respuestas Yo bajo con mi gente cuando se acaba la orquesta A mí ya ni me afecta lo que a ti te molesta Mete primera que aquí vamos en cesta ¿Cuántas cosas hemos visto desde que empezamos, mango en el peca, el tío del merch, en DJ Z y el Aymar Ya sabéis cuál es el lema, bienvenidos a mi clan Un saludo para los míos que en las malas siempre están Miribam, mis principios nunca se irán No tenéis corazón, no tenéis humildad Yo la paso cabrón con mi gente real Los que hablan bien de ti cuando enfrentan No ente ilegal Dime cuándo va a durar esto Que nos quiten lo bailao, da igual lo que diga el resto Por los míos lo doy todo y siempre cuido mi texto Son 10 años de pureza y nadie nos quita el puesto Por supuesto que todo lo que ves no es lo que antes veías Yo quise ver su vida y casi se lleva la mía Quise tirarlo todo pero sé que no debía Yo sí creí en mí cuando nadie creía Me da igual que seas gitano, payo, chino musulmán El que mata es asesino y me la suda su ciudad Me avergüento del gobierno y de la puta sociedad Que te enseña desde chiqui que a todos has de juzgar No me jodas más, no nos jodas más. Con un par de ron goño no te cuesta nada. No me jodas más, no nos jodas más. Cómprate una vida, vive y déjanos en paz. No me jodas más, no nos jodas más. Yo disfruto como un niño que no quiere madurar. No me jodas más, no nos jodas más. Culto cultivo desde y un cantando en cualquier lugar. Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a mi clan, si es la bichipita, bienvenidos a mi clan. Ah, ah, ah, bienvenidos a mi clan bien, bien, bien, la X, bienvenidos a mi clan. Si bitch, de bienvenidos de a mi, mi clan, ah, ah, ah, si es la bichipita, bienvenidos a mi clan. Desde no se pira. no la haga perder su poco tiempo bastante rabia ya conserva el dentro de su cuerpo aprovechándose del pobre desconocimiento y todo sin consentimiento porque entran y te sacan de tu apartamento si es al revés te arrestan por la ley de allanamiento Una multa de 500 Para un padre de tres hijos Que cobra 600 euros Estáis dejándolos hambrientos Pregúntate a quién sirves Y por qué razón Si te metes con el cuerpo En el tuyo bombalizón No se corta si es anciano Niño sigue en la misión Que les puso ese demonio Que maneja Babilón Cuántos policioladores Han entrado en prisión Cuántas veces hemos visto Lo que oculta la televisión Mucha policía Poca educación Hoy es día de incentivo y robarás para un ladrón Vienen los chacurras, parece que Franco ha vuelto Se están poniendo coca la patrulla por el puerto A mí no me protegieron en la vida, eso no es cierto Menos policía y más protestan los conciertos Dile a la cara a las miles De personas que has humillado, algo que quieras decirles Miles, repito, son miles Las familias arruinadas por la bola y no nos vaciles Poli corrompido está violando leyes Por la calle que le follen o le fallan Y los reyes se desmayen por el hambre o por las madres Que pasaron años sintiendo calambres Dudo que al pueblo se le caiga ¿Cuánto nos queda por aguantar? ¿Cuánto nos queda por soportar? ¿Cuánto nos queda por escuchar? ¿Cuánto nos queda? No puedo más ¿Cuánto nos queda por aguantar? ¿Cuánto nos queda por soportar? ¿Cuánto nos queda por escuchar? Cuando nos queda no puedo más Los impuestos para que el rey viva De lujo en su mansión Anda que nos listo el muy cabrón Nunca hicieron nada por la población Más que robar, matar y ser un retroceso Para toda la nación Solo repartir dolor Y ganas de venganza ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está nuestra balanza? Esto está jodido Pero aún hay esperanza Cuando el pueblo salga y les cortemos La garganta Putos insectos, puta colmena, puto madero bendito al sistema Son como llenas salvajes que te Relaje, es que somos personas buenas Los siete chavales de Alsasua siguen cumpliendo condena Joden a quien les conviene, España da vergüenza ajena Le dugu al madero de mierda que habrá ya la mente que es un neandertal Le digo al sistema de mierda que es una basura aunque sea legal Las leyes son muy diferentes, depende cuál sea tu estado social La gente del barrio ya tiene bastantes problemas y no puede más Me cago en tu placa, mierda barata, nunca la pagan si meten la pata Con los impuestos que pagas, hermanos se pagan las damas, se van de bacata Radio me sacan, pura impotencia y dolor que te mata Quiero una aka, para llevarme a la tumba, más de hijo puta del mapa cuando nos queda por aguantar?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 Ahí está este rap rigi vasco que nos trae la formación de Irún, culto cultivo, con nada más nada menos que cinco discos en sobre. Este, el último editado recientemente, el álbum X, ahí estaban los temas Así es la vida y sin ley. Y ahora nos vamos con otro estilo musical, nos vamos con la formación Témpora, una banda compuesta por Aesir a la batería, y Chaso al bajo, Juancho a los teclados, Beñet a la guitarra y Elene Arandia a la voz. Es... La esencia de Témpora, que no es otra que luminosa, tiene nombre de mujer, seudónimo de los que aún crecen en la ternura. Berriro Asma nasasu es un disco redondo, el más hermoso de Témpora, el más empastado. Con la música nos han hecho olvidar, pues todo menos lo más importante, el pop, el jazz, el rock suave, los planetas sin gravedad y un punto de improvisación que casi ni se nota. El álbum Herriro Asma nasasu es... Contiene 7 temas y de él te extremos los temas Berriro, Asmana Sasu, tema que da título al álbum y Esperanza... Zinemaz loturè Astean 8egunlan You know Sonando la buena música que nos llega De esta formación, la buena música De Témpora, dentro de ese Álbum, nuevo trabajo de estudio Berriro, Asma, Nasasu, ahí estaban Sonando dos de los temas del disco El tema que da título al álbum Berriro, Asma, Nasasu y Esperanza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 Nos vamos con el adelanto de este nuevo trabajo discográfico El disco llevará por título Traidores Y nos quedamos con el tema Tu recuerdo nunca morirá El de esta formación, gran tema, el de Against You, este adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de estudio que verá la luz eh, próximamente dentro de ese álbum titulado más concretamente Traidores. Ahí estaba el tema Tu Recuerdo Nunca Morirá, un tema que bueno, que está dedicado, ¿eh? está dedicado a la memoria de Having the Rotten Island. Y de todos los hermanos y hermanas que nos han dejado en el camino Así es como eh, han presentado esta este adelanto, la formación Against You Y de Against You seguimos compartiendo contigo más música Aquí en el 10.8 en Berriozar y Ratia En este jueves 3 de diciembre en directo Sábado 5, domingo 6 de diciembre en redifusión, en repetición Y nos vamos con caña, nos vamos con fuerza Nos vamos con la formación de Nafarroa Mosch Que nos llega con el primer single de lo que será el tercer trabajo discográfico de la formación El álbum se llamará Vértigo, que verá la luz en 2021 Lo que vamos a escuchar, el tema, viejos perros Música Y cañero tema, el de esta formación El de Mosh, álbum, que lo he dicho Verá la luz en 2021 El álbum se llamará, se llama Vértigo Y de él te hemos extraído este adelanto discográfico El tema viejos eh, perros Y ahora nos vamos con una banda que ha publicado su primer trabajo discográfico Hablamos de la formación Pleura Un álbum lleno de matices a nivel de temática y armonía El álbum contiene 11 temas El álbum se llama Bacarrilketa Y de él te extraemos los temas Ein Chinago Saudé y Nun Sabiltze Ahí estaba sonando la música de la formación Pleura dentro de ese álbum Bacarril Ketam, ahí estaban sonando dos de los temas extraídos de ese último trabajo de estudio, los temas Ainchinago Saudé y Nun Sabichá, y ahora nos vamos a ir a recuerdo, nos vamos a ir hasta 1994, nos vamos a ir con el álbum Euli Artean, hablamos de la formación Eukilo, En ese año editaban dicho trabajo discográfico y de él te extraemos uno de los temas del álbum, más concretamente el tema Biotch la purra. Apa sei, u te fi, essa tu Na pitio pel sa arba minstaš nesve empezar a darique mire con su esfunte era La Purra dentro del álbum Euli Artean de Un Kilo de 1994 Nos hemos ido al recuerdo Para terminar esta edición De Jueves de Euskal Música Hemos escuchado a Aguan Culto Cultivo, Tempora Against You, Mos pleura Y nos hemos ido al recuerdo hasta 1994 con la formación EUNKILO. Pues hasta aquí la edición de hoy de Euskal Música, jueves 3 de diciembre en directo, sábado 5, domingo 6 de diciembre del 2020 en redifusión en repetición. Recuerda que dentro de 7 días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, aquí en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM, en una nueva edición del programa Euskal Música. hasta entonces saludos Agurra. Por si eres